Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Gracias por invitarme a participar otra vez del programa. Bueno, bueno, gracias a vos por prestarte, por tener la predisposición, Antonella. Lo cierto es que es un tiempo sumamente interesante para hablar con alguien capacitada como vos y que nos des tu mirada tanto profesional como humana acerca de las cosas de las que nos podemos agarrar sin temor a una infección, de las de las cosas que de las que nos podemos asir para apoyarnos en esto de transitar la cuarentena que todavía no se sabe bien cómo cómo va a terminar, que hay muchas personas uh -huh, que se lo uh -huh. toman como un encierro. Antonella, ¿cuál es la mejor manera, la más saludable? A ver, eh, primero en principal, no negar lo que está pasando, o sea, aceptar que lo que está pasando es un evento histórico sin precedentes en la historia de la humanidad, o sea, jamás eh, sucedió que tantos países se pongan de acuerdo con la medida de quedarse adentro, y esto obviamente... Eh, levanta un montón de, de síntomas ¿no? que podemos o que veníamos sintiendo o que de repente aparecen, ¿no? Angustia, ansiedad, miedo, eh, muchas ganas de llorar, eh, ganas de no hacer nada, mucho cansancio, agotamiento, agotamiento mental, sensación de colapso, sensación de burnout, no lo que se dice como el, la quemazón mental frente a el burnout. Entonces, ante toda esta situación que se nos presenta, ante la cual eh, poco podemos hacer, hay que encontrar todo eso que, como bien decís, nos puede asir y nos puede agarrar un poco más fuerte de, de la salud, de la salud mental y de los cuidados. Lo primero que, que se recomienda es tratar de que nuestra vivienda no parezca un encierro, ¿no? O sea, abrir las ventanas... Salir al balcón un poco, salir a la ventana, si tenemos patio o terraza, hacerlo también. Mantener una estrecha comunicación con las personas que están en nuestras redes de afectos. Eso también es muy importante porque este aislamiento es físico, pero no social. sí Hay que hacer una, una diferencia ahí también. o sea No podemos estar físicamente cerca, pero sí podemos estar gracias a las tecnologías que hoy nos acercan mucho a las personas, estemos donde estemos, sea la hora que sea podemos hablar y podemos hacer videoconferencias, cosa que todo el mundo ahora está haciendo y subiendo a sus redes sociales, eh, las pantallas, ¿no? Eh, porque claro. creo que también es un fenómeno muy nuevo esto de tener que hablar con la familia, con las amistades, muchas veces con vínculos sexoafectivos, pura y exclusivamente por videollamadas. Esto está reconfigurando también los modos que tenemos de de vincularnos, de comunicarnos. Y en ese sentido, bueno, es muy importante que podamos seguir manteniendo esos vínculos eh, frecuentemente, que podamos dar una mano y pedir una mano, siempre que sintamos que lo necesitamos. Es una época en la que recomendamos mucho a psicólogos que hagamos lo que se llama el autorregistro, ¿sí? o sea, registrar dentro nuestro, todos los días, qué tipo de ánimo tenemos. Si notamos que nuestro ánimo es normal o elevado, si estamos de buen humor, por ejemplo, bueno, podemos pensar en esas personas dentro de nuestro círculo que quizás no la están pasando bien y llamarlas, mandarles un meme de gatitos, eh siempre funciona eso, eh mandar un poco de eso, sí, mandar un poco de afecto y mandar un poco de risas. Yo justamente hablaba con con mis amigas y les decía, "Chicas, hagamos una sesión de trifrutin online porque necesito reírme un rato largo con mis amigas, cosa que hace mucho que no hago y empezamos a sentir esa falta, ¿no? de de afecto, falta de contacto, ni hablar, pero la falta de afecto, la falta de de hablar de otra cosa que no sea esto también, eso es algo que recomendamos muchísimo. Conéctense con sus familias y cuéntenle otras cosas que les estuvieron pasando, porque seguramente hay otras cosas que nos siguen pasando, ¿no? O sea, eh no es todo, no es todo coronavirus, dice Juliana Colángelo, una de las colegas de la red que hizo uno de los videos que subimos a nuestras redes sociales. Subimos como 10, 11 videos en esta última semana, eh, justamente porque todas nosotras las psicólogas en, en nuestros hogares estábamos pensando cómo hacer para extender una mano amable, solidaria y de paz y tranquilidad ante todo lo que se nos está presentando, ¿no? Y claro. también pensamos en las dificultades que algunas personas tienen, que están conviviendo con sus agresores, por ejemplo, que están conviviendo dentro de vínculos tóxicos, ¿no? lo que se dice vínculos tóxicos, que en realidad tienen que ver con situaciones de violencia basadas en el género, gente que sufre violencia intrafamiliar de cualquier tipo, eh, gente que vio totalmente detenida, eh, detenido su ingreso económico a partir de esta situación, y a mí me hace muy bien ver y participar de, de movidas y de iniciativas solidarias para alcanzar elementos de higiene, de limpieza, alimentos o dinero a donde sea necesario. Hoy, en, en general, lo que se está haciendo es acercar dinero, no vía transferencia, vía mercado pago, lo que sea, a las organizaciones barriales que se están encargando de alimentar gente que, lamentablemente, vio totalmente detenido, o suspendido el ingreso económico que tenían. Muchas familias hoy están eh, mucho más preocupadas por qué van a comer Eh, sobre, eh, que sobre esto que estamos pensando desde nuestro privilegio de otras personas, no como para no aburrirme, como para que la ansiedad no escale. no Entonces creo que es una época para pensar en todo esto y ver, bueno, yo desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué privilegios tengo? ¿Qué recursos tengo a la mano para mí y para otros? por poco que sea, cuestión. ¿no? Por poco que sea, ¿no? Antonella, la verdad es que Totalmente. florecen aquí y allá las posibilidades tecnológicas nos brindan además puentes como para sumarnos a esta eh, verdadera oleada de solidaridad que, que uh -huh. de, a la que nos podemos uh -huh. agarrar también muchos y muchas y también se va a sumar esto al esfuerzo que por ahí va a estar está haciendo el Estado, el gobierno con distintos programas y vemos aquí Allá también, por ejemplo, en Rosario y si mal no recuerdo, también en la localidad de Tigre, eh, la aparición, por ejemplo, de números de WhatsApp directamente para recibir denuncias, denuncias por violencia de género. Uh -huh. Antonella, uh -huh. te habrás enterado que disminuyeron mucho los llamados al 144 en estos días en Argentina. Claro exacto y porque vos imagínate que son llamadas que una no puede hacer dentro de su casa eh si convive con una persona eh, que la agrede no que la violenta básicamente porque eso es eh, como ponernos en peligro no claro. entonces quienes hemos trabajado en estos programas en estos servicios para mujeres en situación de, de violencia machista sabemos que hay horarios en los que los teléfonos casi no suenan porque son los horarios en los que justamente estos varones están en la casa y hay mucha mucha dificultad para poder pedir ayuda, para poder pedir orientación, asesoramiento, contención, y estas mujeres son las que están más desprotegidas hoy. no O sea, el número de femicidios que hubo desde que empezó la cuarentena es alarmante y estamos dejando muy desprotegidas a muchas mujeres porque bueno no no hay herramientas en realidad estos últimos cuatro años eh, se tiró muy para atrás y se se desfinanció muy fuertemente todo lo público, todo, eh, justamente estamos viendo también eso, no el costo en en, en, los, en el recorte de la, de la inversión que el Estado hace en salud. Es que se y desanduvo bueno, es, y se deshabitó todo eso, exacto, Antonella, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Ahora también vimos... Sí, se armaron eh, muchos programas. Exacto, ahora esta semana se sumó el el del barbijo rojo. Estás al tanto del programa del barbijo Rojo? Sí. sí. Estoy al tanto eh, lo del barbijo Rojo lo lo estamos pensando el otro día justamente con unas colegas y decíamos no, no sé cuán acertado sea porque a ver hay una hay una cuestión en cuanto a campañas eh, contra la violencia machista que que es muy es muy difícil, es una temática muy muy compleja y muy difícil de trabajar por el solo hecho de que Bueno, sí, si ahora todo el mundo está hablando del barbijo rojo, yo ya pienso que todos los agresores saben lo que significa eso, ¿no? Es una posibilidad, eh, sí. Entonces, digo, es muy difícil. La verdad es que es muy difícil y yo aplaudo y agradezco todas las iniciativas que se están haciendo desde el gobierno nacional, desde los gobiernos provinciales y municipales para frenar un poco la ola de violencia machista pero creo que todavía hay que seguir andando esto. Me parece claro. una muy buena idea tener números de WhatsApp y que las mujeres puedan escribir y después borrar ese teléfono, borrar la conversación entera. Eh, eso me parece muy seguro. Y hay algunas otras iniciativas que por seguridad no no quiero contarlas ahora, pero hay algunas iniciativas que se están eh, llevando a cabo por diferentes eh, organizaciones también, fundaciones, asociaciones civiles que trabajan con violencia hacia las mujeres. Y bueno, los esfuerzos hoy son gigantes y estamos todas en alerta. Y otra recomendación es esta, si vos dentro de tu familia sabés que hay alguien sufriendo violencia, extiendele una mano, por más que, que te hayas peleado con esa persona, cosa que es muy probable, porque los agresores lo primero que hacen es aislar a las víctimas en sus redes de afecto, de sus redes sociales. Le hace como red social todo lo que tiene que ver con el exterior de la casa. Claro. Sí, o está sea, el macho lo que quiere es la mujer en la cocina aislado es lo que es exacto aislada en la cocina obedeciendo sumisa no madre cuidadora criadora y eso es todo entonces son situaciones muy muy complejas, imagínate eh en en esta cuarentena, porque no hay modo de de escapar no claro. antes quizás eh estas mujeres se podían refugiar en la casa de una vecina un rato haciendo compras etcétera y o algún hoy, laburo sí, inclusive sí, o, o algún Exacto. laburo, te decía, Antonella. Sí. Totalmente. Eh, yo, yo teorizaba hace, ayer justamente acerca de este programa del barbijo rojo que fácilmente es, este digamos, lo podemos agarrar las patadas enseguida, pero redondeaba que si el programa llega a salvarle la vida a una sola mujer, bueno, habrás, habrá tenido sentido. Vale la pena. Ahora bien supuesto. bien está poner en evidencia que también estos sistemas bien horizontales, como que haya un número de WhatsApp girando entre tus contactos, yendo y viniendo este bien, va, va a ser seguramente mucho más certero y más efectivo a la hora de de hacerle llegar el auxilio a más de Totalmente. una mujer en, en esta época en la que uh -huh. bueno, la, la puerta parece blindada, ¿no? Blindada desde afuera, desde adentro eh, Antonella, hay muchos y muchas personas que por ahí este están viendo cómo entretenerse, cómo pasarla pero yo vieron también un montón de consejos de cómo armarse de una rutina de que si ah, estás ajá. haciendo una dieta la podés seguir haciendo tenés que hacer algunas modificaciones nada más eh, qué es lo más conveniente en realidad en una situación tan tan de película Mirá, lo de la rutina es muy importante eh, yo trabajo muy muy cercanamente hoy vía obviamente videollamada ¿no? con mis pacientes barra consultantes para eh, ir midiendo cómo eh, se va desorganizando de a poco el tema de la rutina. Es muy difícil acostarnos y levantarnos a la misma hora, mantener los horarios. Eh, la verdad que cuesta mucho, pero se recomienda mantener una rutina más o menos parecida a lo que teníamos hace algunas semanas como para ordenar un poco la parte exterior, digamos, de nuestra vida y que eso no, no se nos venga encima, ¿no? O sea, sabemos que Mientras más desordenada esté nuestra vida, más desordenada va a estar nuestra mente. Entonces, si no tenemos horarios, si dormimos 12 o 14 horas, si no hacemos nada de ejercicio, si comemos cualquier cosa, bueno, eso va eventualmente a pasarnos una factura a nivel de padecimiento psíquico, a nivel de malestar y de angustia y muy probablemente de ansiedad. Sí, o sea, no creo que es muy importante hoy empezar a hablar de ansiedad de lo que es la ansiedad y lo que no es, y la realidad es que la ansiedad es algo que sufre una gran parte de la población, mucha gente joven sufre mucha ansiedad, y la ansiedad básicamente lo que configura es una respuesta fisiológica inadecuada. Entonces sentimos muchas veces que nos aceleramos, sentimos muchas veces que algo está por pasar, y eso no es, no es verdad más que dentro de nuestra mente. Entonces, ante la ansiedad, lo que recomendamos fuertemente es hablar con alguien de confianza y respirar profunda y lentamente hasta que sintamos que nuestro cuerpo vuelve a calmarse y ahí la mente va a poder encontrar palabras para explicar lo que pasó. La ansiedad es la, la que produce ataques de pánico, ataques de angustia, ataques de ansiedad. Y creo que eso es lo que hoy tenemos que, que atacar más que nada y por eso recomendamos tanto tener más o menos una rutina, respetar las comidas... Eh, darnos gustos, hacer cosas que nos hagan bien, tratar de, en la medida de lo posible, no corrernos con el reloj de la productividad, ¿no? Como, ah, ahora puedo hacer todo eso que nunca pude, voy a ordenar todos los placares, voy a hacer esto, bueno, capaz que no es el momento, fíjate cómo te sentís, fíjate qué ganas tenés de hacer eso. Claro, es, claro. Está buenísimo que puedas decir, bueno, voy a reordenar toda la casa, si eso sentís que te hace bien, energéticamente hablando, es muy positivo, Ahora, si vos no tenés ganas y te empujás a hacerlo porque en redes sociales dicen que está bueno, y muy probablemente no te sientas bien haciéndolo. Hay que encontrar el deseo todo el tiempo. Que nos pasa como estamos, que necesitamos y pedir ayuda. Si sí, tenemos las Hablar ganas. Con... Exacto. <risa> y hablar sí. y hablar por teléfono, hablar por el WhatsApp, mandar audios, reírse con los otros, ¿hace falta hablar solamente de temas serios o hay que insistir con hablar, Antonella, eh, ¿hay que hablar boludez esto el tiempo? ¿Se puede? ¿Es una manera de, de distender también? Por supuesto. Yo eh. creo que está bueno, por eso te decía lo de los memes de gatites. <risa> siempre, siempre gatites en, en las redes sociales y WhatsApp. Eh... Me parece que está bueno salir un poco de esta cuestión tan solemne, tan seria, tan formal y de tanto miedo que nos da la situación actual, porque la realidad es que hay una incertidumbre frente nuestro que no se está solucionando. Entonces, esa incertidumbre está ahí y a cada persona le mueve diferentes cosas, a cada persona le pega distinto, digamos, y por eso es muy necesario sí hablar con... Amigues, con la familia, de cualquier cosa, jugar algún juego, mirar. Ahora, el otro día me, me contaba una colega que hay en eh, Netflix habilitó algo que se llama Netflix Party y vos podés ver la misma película con un grupo de personas y tiene un chat como para que comenten la película en, en acto. Ah, mira. Eh, todo esto tenemos que hacer. Bueno. Eh, aprovechar toda la energía que tengamos para ponerla al servicio nuestro y de nuestras redes afectos. Muy bien, muy bien. Está muy bueno porque además este creo que de la mano de la tecnología hay un montón de posibilidades, sí. aplicaciones, plataformas, este y esto que nos decías que es una invitación a, a bueno, a usar el humor y a tener conversaciones que no necesariamente sean tan serias o tan importantes, tan acartonadas. Lo cierto uh -huh, es que exacto. la situación como vos bien la describías está ahí afuera y uno no puede más que o una no puede más que construir ese Esa, esa muralla desde su lugar, ese ese, ese especie de, de escudo que queremos construir entre todos en Antonella para que Ajá. el virus no llegue a nuestras familias, a nuestros hogares y las personas que estaban llevando adelante algún tratamiento, que iban periódicamente a una sesión, a conversar, a charlar con su terapeuta, ¿qué pueden hacer Antonella en estos días? A ver, la mayor parte de terapeutas es que estamos haciendo sesiones por videollamada para no perder eh, los espacios terapéuticos que veníamos sosteniendo. Entonces, a todas aquellas personas que tenían un espacio terapéutico antes del aislamiento eh, obligatorio preventivo, les recomendamos que hablen con sus psicólogas y que les pregunten si es posible hacer sesiones por videollamada o por llamada. Simplemente, a veces es una, es una opción para no alejarnos tanto en estos momentos de nuestros nuestros terapeutas no o sea eh yo como psicóloga y como paciente tengo sesiones por videollamada y la verdad es que al principio es un poco raro y causa causa risa un poco de risa nerviosa al principio de, de la primera sesión, porque bueno es algo nuevo eh, no estamos acostumbradas eh, a, a esto a usar la tecnología para esto, pero bueno hoy tenemos que aprovechar todos lo, todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. ...para seguir sosteniendo lo que veníamos sosteniendo de algún modo... ...sé que se clases de danza, de, de tango, de guitarra, de canto... ...todo eso se hace por videollamada hoy... ...y lo celebro, celebro que podamos tener tecnología que nos acerque un poco más... ...porque si esto hubiera sucedido hace, no sé, 20 años... ...sin las redes que hoy se construyeron y sin la tecnología que hoy tenemos... Eh, los niveles de angustia y ansiedad serían mucho más altos y habría niveles mucho más altos de desesperación en la población. Definitivamente, definitivamente. Antonella, estamos convencidos de que así es y de que estas redes que hemos nos hemos cansado de criticar hoy por hoy son una herramienta <risa> fundamental. este Bueno, por mi parte no tengo más preguntas. Está muy agradable, como siempre, conversar con vos. Una cosita, sí. una mini cosita más. Esto que decís de redes sociales y cómo las criticamos, ¿no? En general... Eh, hay una crítica muy grande a las redes sociales por el contenido que se muestra o que se elige comentar. Entonces hoy una recomendación también es, fíjate a quién seguís en las redes sociales y empezá a seguir cuentas que te hagan bien, cuentas que hablen de cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando, cuentas que quizás hablen de música, de maquillaje, de deportes, de arte, lo que sea que sea dentro de tus intereses o que puede estar dentro de intereses nuevos, digamos, abraza eso. Y es mucho, o sea, es muy recomendable pasar tiempo en redes sociales si eso nos hace bien, porque quizás estamos mirando, no sé, por ejemplo, un video de alguien que está pintando un mural, y eso me inspira. Ahora, no sé si me sirve tanto estar cuatro, cinco, seis horas por día consumiendo información que no sabemos ni de dónde sale, ni quién la dice, ni si es certera o no, sobre la situación actual. Lo mismo que con la tele porteña, Antonella, si nos permitís. Por de, desde acá le venimos remando en contra a la tele porteña desde hace <ríe> varios días porque también vivimos pensando en nuestra salud en, en esta en esta etapa tan particular de la historia, como vos bien decías, algo totalmente impensado, algo novedoso y único en la historia. Me insisto en esa idea de que esto no nos había pasado nunca, sobre Ajá. todo con esta magnitud Antonella, bueno, la verdad es que me dan ganas de conversar con vos cuando todo esto termine, si te parece. Bueno, a ver qué a ver si se asienta el polvo o cómo va a quedar la realidad uh -huh. alrededor uh -huh. nuestro y si vamos a ser los mismos, los mismos o no. Este, mi, mientras tanto y cuando conversábamos estuve compartiendo nuevamente la página de red de psicólogos eh, feministas para que a cualquiera que se le ocurra y a un solo clic consiga información, consiga un contacto Excelente. este y consiga también material para guiarse en estos días que nos uh -huh. quedan. Estamos como a la mitad, si no me equivoco, Antonella, de de esto. Vamos a ver si Ajá. dentro de 10, 15 días este todo empieza a volver a los cauces normales y nuestras vidas, bueno, seguramente no van a volver a ser las mismas, pero vamos a tener un montón de información más para manejarnos más sabia y cuidadosamente. Me quedé pensando Ajá. en eso último que decías, hay un sitio en donde hablan del comportamiento de las plantas. Me parece que me voy a tirar de cabeza ahí, Antonella. Pero sí, yo me miré un documental en Netflix que se llama Bailando con los Pájaros y ah. o sea estuve la hora de documental mirando fijo la pantalla sin pensar en nada más que en los fantásticos que son los pájaros. Eso también es muy recomendable. Saquemos la cabeza un poco de esto. Pongamos la, la atención en cosas que nos hagan bien. Muy bien, muy bueno. Hasta el último segundo, Antonella nos brinda un consejito <risa> más. Muchísimas gracias, Antonella. Que tengas muy buen resto de la jornada. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo grande. Abrazo. Ahí estaba la licenciada en psicología, Antonella D'Alessio, de la red de psicólogos feministas, eh, conversando con la siesta que nos fue y trayéndonos un baldazo de salud para que tengamos en casa.